Bueno, eh, acabamos de tener una reunión con la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, donde el tema que se trató, entre otros, fue el de la Policía Judicial. Compartimos las inquietudes de la Comisión, de hecho, eh, el GEN como partido político y muchos de sus integrantes también participaron en la redacción del proyecto de Policía Judicial. Creemos que el, la presentación que hace el Ejecutivo eh, tiene algunas objeciones particulares, eh, sin embargo rescata lo esencial de este proyecto. Nosotros queremos eh, reafirmar el proyecto original de, de la Comisión de la Memoria y estamos dispuestos a dar una discusión y un trabajo en las comisiones eh, con relación a, a reafirmar aquellos conceptos que hacen a la creación de organización de una policía dependiente del Poder Judicial que se aboque al estudio y a la dilucidación de los delitos más complejos. Eh, en este punto también eh, hemos conversado y, y compartido algunas este, inquietudes que están vinculadas con el tema de la duración de los mandatos de los funcionarios, con eh, la autonomía y con los organismos de control que no están en el proyecto eh, oficial y que sin embargo estaban en el proyecto de la memoria, nosotros queremos reafirmar estos organismos de control porque nos parece que son sustanciales a, a, a la um, vigencia eh, y eficacia que va a tener hacia el futuro una policía de estas características.